de Saucios de Asturias. Hoy estamos gestionando todo esto, Rubén. Hola. Miguel. Hola, buenas tardes. Y quien os habla Celia. Recordamos que todavía no tenemos nombre para el programa, pero nos han llegado muchas propuestas. Puedes verlas todas en Twitter con el hashtag Palaradio, Almadilla PAH la radio. Ahora se va a reunir el comité de expertos, esto entre comillas, aunque en la radio las comillas no se vean, y elegirá uno entre todos ellos. La próxima semana conoceremos a ver cuál va a ser el nombre de nuestro programa. Pero tú puedes también participar haciendo campaña por tu nombre favorito con el mismo hashtag para la radio, que es el que vamos a utilizar siempre en nuestro programa. Hoy entrevistaremos a varias personas. Vamos a entrevistar a Carlos Macías que es de PA Barcelona y que también está en el Observatorio IDES, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nos va a explicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También hablaremos con algunas de las vecinas del barrio del Nodo, de Avilés, a los que quieren desahuciar. Y también vamos a hablar con Juan, que nos contará su problema con el pago de la plusvalía en el Ayuntamiento de Gijón. Y ahora vamos con las noticias. Bueno, el Banco Sant eh, el banco Central Europeo lanzará el mes que viene un plan de compra de, de titulizaciones de medio millón de euros. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha aprobado lanzar a partir de octubre un plan de compra de, de titulizaciones respaldadas por créditos ABS y de cédulas hipotecarias, según ha señalado Mario Draghi, que no ha valorado el programa. Esta titulación esta titulización perdón, traerá más desahucios a no poder la persona afectada ir a reclamar a su banco y no tendrá a quién reclamar. Piden 10 años por estafa a la empresa que desahució a una mujer de 77 años en Níjar. Los responsables de la empresa de reunificación de deudas que se la vivienda de la que fue desahuciada una anciana de 77 años, madre del conocido como camionero sin camión Miguel Ángel Navarro en Níjar, en Almería, Esto fue en el 2011. Se enfrentan ahora a apenas de cinco años de cárcel acusados por un delito de estafa. Otro ejemplo de cómo los buitres aprovechan de una ley hipotecaria que no solamente que solo favorece a los bancos. Que no solo, que no solo. Ah. Los deudores podrán recurrir un desahucio si existen cláusulas abusivas en la hipoteca. Con ello, se permite que deudores y acreedores cuenten con las mismas posibilidades, ya que hasta ahora los acreedores sí podían recurrir, recurrir es decir, los bancos. La sentencia de desahucio deberá estar fundada en cláusulas abusivas. Con todo ello, un comunicado del Ministerio de Economía se adapta al, al ordenamiento jurídico una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en lo relativo al recurso de apelación de las sentencias hipotecarias. Desde la plataforma denunciamos y decimos que el Partido Popular solo deja un mes de plazo a los afectados para apelar. Los derechos humanos, otra vez, son ninguneados. Otro parche más a una ley legal y pedimos una justicia sin plazos. La PA consigue por primera vez en España la modificación del índice de referencia de una hipoteca de IRPH a Euribor. Un afectado miembro de la PA Barcelona que contrajo una deuda hipotecaria con el Banco Sabadell se ha convertido en la primera persona en el Estado español en firmar una modificación de las condiciones financieras de su préstamo hipotecario al pactar con el banco la sustitución del tipo de interés de referencia de su deuda del IRPH entidades por el Euribor más uno y sin modificar los demás pactos y cláusulas de la hipoteca. El IRPH, al ser un índice que está en valores muy superiores al Euribor, ha provocado desahucios y ha causado que miles de familias se endeuden mucho más de lo que estaban en un principio. Los bancos españoles ganaron un 19,5 más en el, en el primer trimestre del año 2014. obtuvieron 6.363 millones de euros. Responde a la mejora registrada en los principales márgenes de negocio. Con, como vemos, desde que empezó la crisis, unos lucrándose y otros endeudándose por culpa de los primeros. El número de familias desahuciadas aumenta un 30% en el último año. La plataforma de afectados por la hipoteca avisa de que los desalojos se dispararán cuando se acabe la prórroga del Estado, en mayo del 2015. La nueva ley hipotecaria solo ha servido para agilizarlos, como en su día denunció la plataforma. Vamos un poco a noticias más más cercanas. El arzobispo cederá una docena de casas rectolares vacías a familias desahuciadas. Ya sabíamos que Cádiz disponía de alguna vivienda para hacer en régimen de alquiler temporal a personas desahuciadas. Vuelve a ser un parche en vez de exigir al Gobierno una reforma de la ley hipotecaria. Vivienda habilita ahora una ayuda para la plusvalía en casos de dación en pago. La empresa municipal de la vivienda incluirá con carácter excepcional la tramitación de ayudas al pago del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la plusvalía, en los casos de dación en pago de la vivienda, ejecución subsidiaria o situaciones análogas. Después de vueltas y vueltas, de llevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, parece que por fin se va a dar solución a este problema que arrastran las familias después de perder su vivienda. El número de familias asturianas en quiebra se duplica en dos años. Expertos les aconsejan optar por, por esta vía para hacer frente a las deudas, por sus escasos resultados. Es una solución que en el caso de empresas a veces ayuda, con el riesgo del desahucio, pero que no vale para las familias y poco aconsejable. Los vecinos del Nodo anuncian escraches de protesta contra Varela. Por mucho que no se vaya a presentar a la reelección, sigue siendo la alcaldesa y su patriotismo ante nuestra situación es total, dicen los vecinos. Estos vecinos que permanecen desde hace más de dos meses acampados en el barrio del Nodo de Avilés, han anunciado hoy su intención de endurecer sus protestas por los posibles desahucios de casas con una gran manifestación y escraches de protesta, entre otros, contra la alcaldesa de la ciudad, Pilar Varela. Esperamos que esta situación se acabe pronto por el bien de las familias. Bueno, en la, en la noticia de, de hoy ha sido bueno, la, la muerte de, de Emilio Botín, presidente del Banco Santander. Durante de, el día de hoy se han producido los mensajes de pésame tipo «Emilio Botín deja el Banco Santander para irse a la Caixa». La Comisión, la Comisión Nacional de Valores del Mercado ha confirmado que Emilio Botín ha salido de la cotización. O Botín sigue los pasos de Ana Botella y no se presentará nunca más a nada. Bueno, desde aquí queremos decir que no nos alegramos de la muerte de nadie, pero que deseamos que allí donde esté tenga la misma paz que han tenido los desahuciados y o estafados por el Banco Santander. Dice el Gobierno que se han acabado los desahucios. Pero las realidades es cerca y esta es la lista de algunos de los que tenemos están programados para esta semana. Este viernes 12 de septiembre sí. tendremos un desahucio en Zaragoza a las 8 de la mañana, en Madrid a las ocho y media, el próximo 15 de septiembre en Barcelona y no podemos vamos a olvidar de la Manuela, un edificio liberado que tiene orden de desahucio para el día 26 de septiembre. Encontraréis información más detallada en afectadosporlahipoteca.com. and Christ to her La primera entrevista de hoy la vamos a hacer con Carlos eh que es de la Paz Barcelona y que también eh, es miembro del Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Él nos va a sobre la del de de la Unión Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Eh, soy Miguel. Bueno, en estos días hemos visto que otra vez eh, Europa ha vuelto tirar de, de las orejas ¿no? A, a, al gobierno español. Pues un poco que, no, que nos cuentes cuál ha sido la trayectoria de, de, de esta ley eh, hipotecaria que ha creado el gobierno español, que como vemos no ha servido para absolutamente nada. Vale, si me permitís, hago como un paso atrás para poner un poco en contexto, sí, sí. ¿no? Eh, la plataforma de aceptados hipoteca desde 2009 denuncia que esta ley es anómala, es anómala en Europa y que, eh, por lo tanto, eh, lo, que, lo que está produciendo es eh, es el resultado que hemos estado viendo de más de 550.000 ejecuciones hipotecarias en estos últimos años y que hay que cambiarla. Eh, por eso empezamos una iniciativa legislativa popular que conseguimos que tenga casi un millón y medio de firmas, cuando se, se pedía medio millón de firmas. Y conseguimos poner el tema del derecho a la vivienda, el tema de, de la anomalía de la legislación española con la ley de ejecución hipotecaria el, y el problema de los desahucios, lo ponemos en la agenda política, en la agenda mediática y a través de la ILP conseguimos que la mayoría de la población, según las encuestas, cerca del 90% den apoyo a nuestras demandas. Incluso conseguimos que todos los partidos políticos, menos el Partido Popular, den apoyo a estas demandas. Entonces, el Partido Popular, con su mayoría absoluta, decide que la ILP no se aprueba y poco después viene, en, en marzo de 2013, la primera sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que dice es que el procedimiento de ejecución hipotecaria es ilegal. Dice que es ilegal porque vulnera el derecho a la defensa y que no da mecanismos de oposición efectivos a los afectados. Es decir, no pagas, se te ejecuta y ya está. Y esto es un varaparo para el Tribunal Constitucional español que avala el procedimiento de ejecución hipotecaria y, y a la vez es un respaldo a la iniciativa legislativa popular y a las demandas de la plataforma afectadas por la hipoteca incluso en el en el tema retroactivo, que era más polémico para el gobierno porque dice que eh, eh, la ley española es contraria a la directiva en la que se basa la, la directiva europea en la que se basa la sentencia que es de, de 1993 por lo tanto eh, apuesta por la retroactividad que habla la pa Y qué hace el gobierno ante esto? Pues lo que hace nosotros exigimos que apruebe la ILP y que acate la sentencia. Y el gobierno del Partido Popular lo que hace es aprobar la ley, el Real Decreto Ley 1 2013. Que bueno, desde el principio ya denunciamos que no se puede coger prácticamente nadie, porque tiene unos criterios súper restrictivos para cogerse a la moratoria o, o para incluso una fórmula de formulación. Y son criterios tan restrictivos que O sea, ...hay criterios sociales y criterios económicos... ...ya es de cumplir uno de los sociales... ...y todos los económicos... ...y en los... Lo, ...los sociales son tan absurdos... ...como que si uno tiene un crío de tres años... ...podría acogerse si cumpliese todos los económicos... ...pero si el crío tiene cuatro años ya no... ...no puedes acogerte... ...si familia monoparental con dos hijos... ...si tienes un hijo no puedes acogerte... ...y los criterios económicos también son... ...bueno pues en ciudades por ejemplo como en Barcelona... Eh, ...tenías que haber comprado... ...de una burbuja un piso... ...por menos de 200.000 euros... ...cuando todo el mundo sabe que en Barcelona... ...en plena burbuja inmobiliaria... ...era imposible comprar un piso en esas condiciones... ...en Barcelona y en muchos sí. sitios... ...¿perdona? ...en Barcelona y en muchos sitios de España... ...sí, sí, no, ah. claro... ...en Barcelona o en, sí, en claro. las grandes ciudades... ...era imposible claro. encontrar pisos... ...por menos de, de esos importes... ...y... ...y bueno, y, y... ...bueno, es tan restrictiva que prácticamente... ...nadie puede, nadie puede acogerse... ...entonces... Ante eso, nosotros seguimos exigiendo la aprobación de la ILP, y no solo eso, sino que no paramos de producir herramientas para la administración pública para solucionar el problema de la emergencia habitacional que estamos viviendo, no como podían ser las mociones de los ayuntamientos para para poner a disposición de, de, de alquiler los pisos vacíos en manos de entidades financieras, pero ellos siguen, es un gobierno que sigue sordo y ciego a, a las reclamaciones de la sociedad civil, Y lo que nos encontramos en julio es otra sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo que dice, vuelve a ser otra vez, que la, eh, el, la, la ley es ilegal y además la ley 1.2013 modificó la ley de enjuiciamiento civil y esta última sentencia dice que sigue siendo, esta esta ley es eh, ilegal, que limita el derecho a la defensa y limita la tutela judicial efectiva. Y aquí nosotros volvemos a exigir que se apruebe la ILP y que se acaten las sentencias De, ...del Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...le pedimos al Gobierno que cumpla la legalidad... ...y es que acate esas sentencias... ...y lo que hacen es, en julio... ...anunciar que en el Consejo de Ministros... ...del 29 de agosto... Eh, darían ...explicarían las modificaciones... ...que iban a llevar a cambio en base a la sentencia... ...el 29 ni siquiera tratan el tema... ...o sea, siguen mirando para otro lado... ...siguen mirando para los intereses de la banca... ...no le dan importancia a todo el problema... ...que estamos viviendo habitacional... ...al tema de las ejecuciones hipotecarias... ...los desahucios... Y la semana pasada, el viernes, el Consejo de Ministros eh, aprueba la Ley 11-2014, eh, que vuelve a ser una pequeña modificación del anterior, que lo único que que, que que te da es como un, un mes de plazo para presentar. Aquellos que con la anterior modificación presentaron oposición por cláusulas abusivas y se lo denegaron, ahora tienen otra oportunidad, pero solo un mes. No hay razonamiento jurídico para limitar, limitarlo a un mes... Y además, en vez de notificárselo a todo a todo el mundo que tiene un procedimiento de ejecución hipotecaria abierto con una notificación personal, lo que hacen es publicarlo en el BOE, y te enteras bien, si no también. Sí, bueno, fue un ante... poco po sí, un, un poco como cuando cuando sacaron la la Ley 1/2013, ¿no? Es decir, sí, la, la, la, la, Las personas que estaban en el procedimiento de ejecución hipotecaria no no fueron informadas y encima tampoco esas personas se le eh, eh, eh, podían luego pedir abogado de oficio si ya el plazo de, de solicitud de abogado de oficio se había había expirado para para alegar cláusulas abusivas. Exacto. Y entonces, nosotros lo que volvemos a, a exigir es que el gobierno del Partido Popular apruebe las medidas de la ILP, que además recordamos que son medidas de mínimos, que no es una que no estamos pidiendo aquí la revolución más grande, son medidas de mínimos y que pare ya de permitir y fomentar la violación de derechos humanos, derechos de la infancia y un montón de pactos internacionales que tiene firmado el Estado español, que pare ya de de de de violar los derechos humanos que acate las sentencias y si no las acata que dimita ya claro. y y, y de y de, y de violar viola la constitución no porque aquí la constitución, la constitución es sagrada es. para para algunas cosas pero luego para para pa el derecho de recurso de que viene re, de, en la constitución que tenemos todos cuando asistimos a a un juicio eh, ahí no ahí no ahí no bueno hay que mirar para para pa, para la banca no otra vez no bueno Es lo que ha demostrado este Gobierno, que ellos se dedican a rescatar a la banca y a responder a los intereses de la banca y no de la ciudadanía. Y que pueden modificar la Constitución si interesa pues para limitar el déficit público en un fin de semana. Pero para las cosas que son de interés general, pues para eso no no, no se puede tocar. Y cómo veis el futuro nosotros desde la plataforma lógicamente tenemos una una visión del, del futuro, pero vosotros un poco desde bueno, desde Barcelona que también es verdad que fueis la primera plataforma que se creó y desde los Orbitorydex, de ¿cómo, ¿cómo cómo veis el futuro? ¿Creéis que el gobierno va, va va a cambiar porque estamos viendo que que los desahucios no no solamente no han parado, sino que se han agilizado y que encima ahora estamos empezando a ver un problema que son los desahucios de de, de alquiler. Para la nosotros quede. lógicamente la LPE es la solución, pero ¿Cómo ves tú un poco el futuro de, desde, desde allí? Bueno, creo que tanto desde la paz ¿no? de, de todas las pazes de Estado como desde el observatorio, yo creo que tenemos claro que el gobierno del Partido Popular no va a cambiar la ley pero que nos queda un año de presión y que cualquier gobierno o sea, cualquier candidatura que se presente a las elecciones generales que quiera ganar, va a tener sí o sí que tener en su programa la ILP entonces, yo creo que estamos a un año o año y medio o las próximas generales de ganar, de ganar y que se apruebe la ILT. Pero eh, esto está claro, ¿no? Que todos los programas deben de contar con los, los requisitos eh, que les exige la, la plataforma en cuanto al tema de vivienda. Y no dudamos de que lo vayan a hacer y lo vayan a, hacer, a llevar en su programa. Ahora bien, ¿lo van a cumplir después? ¿Qué podemos hacer luego para exigirles además que lo cumplan? ¿Seguir en la calle? Bueno, pues eso, no se sé, podíamos, por ejemplo, mirar, eh, No, nos hemos, durante mucho tiempo desde la plataforma, hemos estado como al nivel estatal, ¿no? Ya tenemos muchas muchas otras iniciativas también legislativas a nivel municipal o a nivel autonómico, por ejemplo, aquí en os hablo de Cataluña porque es la realidad que más conozco, ¿no? Aquí, por ejemplo, iniciamos las mociones en los ayuntamientos eh, para para poner para porque hay los pisos vacíos en manos de entidades financieras y grandes propietarios que están cumpliendo una función eh, bueno, están no cumpliendo la función social que tienen que cumplir sí, según sí, la ley sí, catalana sí. de la vivienda. Entonces, lo que hemos hecho es unas mociones para que los ayuntamientos hagan censos de pisos vacíos y multen hasta 500.000 euros por pisos a las entidades financieras para obligarlos a sacarlos en alquiler. Entonces, ¿qué, qué estamos haciendo? es Cuando se aprueba, hay un seguimiento de que el ayuntamiento lo, lo va a cumplir. Con la ILP a nivel estatal tendremos que hacer lo mismo. Que lo metan en el programa y que lo aprueben, pues nos toca hacer el seguimiento y la presión necesaria para que se aplique de verdad, que no sean solo esas declaraciones de elecciones. Bueno, tendremos que seguirles de de cerca y desde sí. luego no no descuidarnos en ningún momento ni ni confiar, sino no. obligarles efectivamente a que a que cumplan lo que prometen. Bueno, muchas eh. gracias Carlos por tus aportaciones, seguramente que contaremos contigo en alguna otra ocasión porque es, son muchas las cosas importantes que tienes para aportarnos. Gracias Carlos. Bueno. Muchas gracias a vosotros y gracias por, también por la iniciativa de esta radio porque nos hacen falta medios libres para poder informarnos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Un saludo. Un abrazo. con nuestra agenda. Este viernes 10 de septiembre, como siempre, tenemos la Asamblea de Asesoramiento Colectivo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias. Es a las seis de la tarde, en el centro municipal del Llano, calle Río de Oro 37, en Gijón. Recuerda que, si tienes un problema con la hipoteca o con algún desahucio y es la primera vez que asistes, eh, lleva toda la documentación posible. Y el sábado 20 en Avilés, en la plaza de Ron, en la calle, en la calle El Sol, justo detrás del ayuntamiento de, de, de, de Avilés, hay una actuación en apoyo a los vecinos del Nodo, que, como todos sabemos, ya llevan varios meses con, con, con un posible desahucio. Bueno, y entre entre los participantes están, pues, varios grupos de música como Menudos Pelagares, Mensaje de Náufrago, Corto y Cambio. Luego tenemos Te, un, un circo en la calle con Mina la Diva que viene de Roma circo bajo el tejado y para acabar pues Mari la vikinga que algunos conocemos de, de la serie Aida que es una monologuista que, que que tiene encima familiares viviendo en el lodo pues eso, el día sábado día 13 a las 20 en, en la plaza del Sol o calle del Sol justo detrás del ayuntamiento de Áviles incluso me regaló una sartén en una ocasión debido a... <risa> ¿Te sientes traicionada por tu banco? ¿No crees que cada vez debes más de tu hipoteca? Pues pregúntale a Francisca Bankis. Carta de ilusionado. Querida doña Francisca Bankis, desde hace seis años mantengo relaciones hipotecarias formales con un banco. Hasta ahora todo ha ido muy bien. Es atento y amable, tanto que incluso me regaló una sartén en una ocasión. Debido a problemas laborales que me han surgido en los últimos meses, si es que me han despedido del trabajo, ha llegado el momento de avanzar en nuestra relación. Ahora solo cobro 510 euros de paro y ya no puedo pagar los 725 mensuales de la cuota. Por ello, me he reunido con él y en la confianza de tantos años, así se lo he dicho... Tras escucharme atentamente, ha estado de acuerdo en que las nuevas circunstancias hace que no podamos seguir como antes y que hemos de establecer los nuevos acuerdos. Me ha dicho también que no me preocupe, que me conoce bien después de tantos años y que le diera unos días y que su propuesta me resultaría muy favorable. Poco después me ha llamado y me ha dicho que lo mejor para mí era una carencia, Con ello pagaría apenas unos 245 euros al mes durante dos años. Y después ya hablaríamos, porque para entonces ya habrá mejorado mi situación. Y además durante este tiempo incluso podría tocarme la lotería. Todo se resolvería mucho antes. Como quería hacer las cosas bien, también busqué apoyo y asesoramiento en la oficina de intermediación hipotecaria. Estudiaron mi caso y estuvieron de acuerdo en que la oferta del banco era muy buena y me aconsejaron que no durara y que la aceptara. Que incluso ellos no podrían conseguir nada mejor. Ante esto me encuentro muy ilusionado, pues aunque después de pagar solo me queden 265 euros para atender los gastos de mi familia, seguro que esta nueva situación será muy positiva para todos nosotros. Y no dejo de pensar en esa posibilidad de que me toque la lotería. Por eso quería compartir esta grata experiencia con usted y con todos los radio oyentes. Un saludo de ilusionado. Querido ilusionado, no es la primera vez ni será la última que recibo cartas como la tuya. Lamento decirte algo tan duro, pero estás muy equivocado al confiar en esa relación con tu banco. Aunque antes te haya colmado de atenciones y regalos, como esa sartén que dices, en realidad bien que solo estaba cobrando. Y la propuesta de ahora por supuesto que no es buena y solo supone un engaño más. Su intención es mantenerte en sus garras para seguir aprovechándose de ti muchos años más. Si tan bueno es y tanto confía en ti, ¿por qué no te da más datos y explicaciones de su oferta? Pues porque oculta sus verdaderas intenciones. Debes de saber que en todos estos años Todo el dinero que has pagado ha sido para el banco, pues de la cuota todo o casi todo se destinó a pagar los intereses y no para el dinero prestado. No te equivoques, aún debes todo el dinero de la hipoteca. ¿Y qué pasará ahora con esos 245 euros que te pide? Pues que seguirá siendo para sus intereses, pues en eso consiste una carencia. Debes pedirle explicaciones, que te cuente qué condiciones te pondrá después de esos dos años, cuál será entonces la cuota que deberás pagar. Porque querido, él no te lo ha dicho, pero después de ese tiempo de carencia, tú tendrás menos tiempo para devolverle el mismo dinero, lo que te obligará a pagar al mes más de lo que pagabas antes. Solo tienes que echar un vistazo a tu alrededor. ¿De verdad crees que para entonces tu situación será mejor? ¿Que tendrás un trabajo estable por el que cobres más? Desengáñate, lo más probable es que tu situación laboral sea peor de lo que era y no puedas pagar la cuota que te pida. Dile que te cuente la verdad y que deje de jugar a ser adivino e ilusionarte diciendo que todo va a ir bien y que te va a tocar la lotería. Que si de verdad te aprecia, te ofrezca la mejor solución, una nación en pago que os libere para siempre a tu familia y a ti de esa angustiosa hipoteca. Me dices además que has acudido a la oficina de intermediación hipotecaria en busca de apoyo y que te han aconsejado aceptar, pero debes preguntarte si realmente es el lugar más adecuado. Pues ellos se han reunido con los bancos para desarrollar su trabajo y siguen al pie de la letra esa ley hipotecaria injusta e ilegal que está dejando a las personas en la calle. Mi consejo es que antes de firmar nada hables con otros afectados que han pasado por tu situación y aprendas de sus experiencias. Ellos también fueron engañados por los bancos y saben bien de lo que hablan. Busca tu PAN más cercana y allí podrás encontrarlos reunidos. Ellos te contarán la realidad y te darán recursos y apoyo para que hables con tu banco de igual y igual. Así no te mentira más y podrás negociar la mejor situación que con toda seguridad no será esa carencia que tan interesadamente te ofrecen. Acabamos de daros en las noticias eh, pues eh, cómo está el tema del barrio del Nodo de Avilés y ahora nos acompañan las vecinas de este barrio Este barrio de pescadores de Avilés que lleva varios meses en lucha contra las amenazas de desahucio que hay sobre varios de sus ocupantes Hola, buenas tardes Ángeles Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien Bueno, pues nada, coméntanos un poco ¿no? Cómo, eh, por qué habéis llegado a esta situación en la cual lleváis más de dos meses acampados en la en la plaza que habéis llamado, creo, la plaza de la resistencia, ¿no? Sí. Sí, entonces coméntanos sí. un poco cómo habéis llegado a esta situación. Bueno, pues ya llevamos casi tres meses aquí, con el invierno echándosenos encima. Y llegamos a esta situación porque estamos en un estado de indefensión, en el que, nada, nos abocamos al desahucio, nos abocan al desahucio y nadie mueve un dedo. Los organismos públicos que están haciendo? Tanto el ayuntamiento como los partidos de, de la oposición ¿Están haciendo algo por, por, por solucionar este problema? Pues los partidos políticos uh, Del ayuntamiento mm, eh, Foro La verdad es que lleva bastante tiempo Prestando ayuda efectiva Como es eh, Sus ejercicios jurídicos A nuestra, a nuestra disposición Eh, otros pasan olímpicamente, otros nos hemos llevado, con otros nos hemos llevado un chasco tremendo. La alcaldesa. Y en general, no del, mucho. La alcaldesa que es del Partido Socialista, que es quien debería, ¿no? De, de dar una una solución. El, el Partido Socialista, vamos, es que es increíble. Uh -huh. Es increíble. Luego hay partidos emergentes como Podemos, otros no partidos como, por ejemplo, estos Sí que están apoyando CSI Avilés, En fin, hay mucha gente que que apoya, que ofrece su ayuda y presta su ayuda muy efectiva, pero no de los partidos políticos que podríamos decir oficiales. Y, y desde la cofradía de pescadores, que es lo que dicen, porque bueno, lo que hemos leído por prensa y hemos visto, o escuchado por la radio, es que realmente ellos están, os están dando unas soluciones, ¿no? Bueno, es que las soluciones de la cofradía pasan por cosas muy extrañas, como subirnos aún más las rentas, subirnos aún más el precio de las casas, luego en los periódicos dicen que, que están añadiendo costes de juicios que, vamos, que no tienen nada que ver, que eso se pagan por otro lado. Eh, Ángel, es que... soy Celia. Esas subidas sí. que dices, eh, vamos a ver qué estamos hablando. De personas desempleadas, sin ingresos. Eh, ¿Cuánto pagabais antes? ¿Cuántos quieren subir ahora? Perdona, te echo poco mal. ¿Me puedes repetir? Ah, no te decía. Eh, nos dices que lo que quieren ahora es subiros el alquiler, ¿no? Eh, pero ¿de qué tipo sí. de qué tipo de personas estamos hablando? Son personas desempleadas, son personas con trabajo, son personas con bajos pues, pero, ingresos. La estamos... subida es muy alta. Sí. Sí, es inasequible Porque estamos hablando de familias desempleadas En la totalidad Con hijos pequeños Estamos hablando de marineros jubilados A los que se les quitan los derechos que tienen Que tienen <ríe> Aunque ellos pretendan que no eh, Que no tenían por qué estar pagando Una renta mayor que cualquier otro jubilado de la mar Sí, Y luego pues sí. eh, eso Gente con unas rentas muy bajas Viudas Eh, etcétera. ¿Cuál, eh, ¿cuál sería la, la, la solución, no? La solución que, que, que vosotros pedís desde desde el barrio del Nodo? ¿Cuál creéis que que, que sería la pues, para levantar el campamento y para que cada uno se vaya a su casa que es donde donde mejor está, no? Pues la solución exactamente no sabemos cuál es porque cada vez la cosa se complica más. Eh, desde luego. <risa> las opciones que nos ofrecen no son la solución, aún empeoran más las cosas. la solución sería por regularizar sí las, las rentas, pero vamos es que hay algunos casos en las que ya no admiten siquiera okay. contratos de alquiler. Eh, las, las opciones se van limitando, se va estrechando cada vez más el el embudo como de Y, y, y además eh, la, la, las opciones esos van quitando también porque eh, ellos eh, no han querido cobrar en muchos de los casos los alquileres no han devuelto los recibos con lo cual al final lo que la, las personas se sí, ven sí, un, un proceso de desahucio a, lo siguen haciendo no a pesar sí. de, de que las personas estaban pagando la cofradía devolvía los, los recibos no sí llegó un momento en que dejan, dejan de cobrar y te denuncian por falta de pago Eso sí. Y ya visto funciona, sí. ¿eh? y, os, y os están cobrando algunos de los casos también, están cobrando el IBI, están cobrando la comunidad, lo cual no viene claro. ni siquiera recogido en los en los contratos de alquiler. Sí, sí, el IBI lo pagamos todos desde hace años. Sí. Aunque ellos digan que no, además tenemos nuestros recibos donde se o donde viene registrado el IBI. Uh -huh. Y alguna gente paga comunidad Eh, las comunidades, ángeles, de todos modos, se están formando todavía. Sí. Mm. Ángeles, parece ser que este es un caso único en toda España en cuanto a barrios de pescadores que primero eran bueno viviendas sociales dedicadas justamente a estos pescadores que luego pasaron a las administraciones públicas, pero que vuestro mm -hmm. caso es peculiar. Es el único en toda España en que esta gestión ahora mismo la tiene la cofradía. ¿En algún momento se ha aclarado el porqué de esta anomalía? No, no, no, no. Uh, aclarar es una palabra que no se usa mucho por allí. Al contrario, todo se vuelve más enrevesado. Sí, porque además y, da... sí, sí, y ellos ellos dicen que no tienen documentos, por lo cual no se sabe de dónde sacan los los argumentos para hacer lo que están haciendo. Uh, además eh, se se da la se, se da la circunstancia de que Eh, perdón, me he quedado me, me he quedado en blanco, cosas del directo, Ángeles Pero bueno, Sí, sí, te oigo además mal eh Sí, me oyes mal, bueno, voy a acercarme un poco más al micro sí. eh, que, que, que, que además era la circunstancia de que muchas de estas familias a las cuales ahora quieren, quieren echar pues tenían... Te, tenían sus casas hipotecadas, hipotecadas con con bancos, además con hipotecas que van desde los 6.000 a más de 40.000 euros, cuando realmente uh -huh. la cofradía nunca pudo, nu, nunca debía o o, o podía, ¿no? O sea, según con, la, la gestión que que que realice de ellas hipotecar esas viviendas. Tu vivienda creo que está hipotecada por bastante dinero, ¿no? Claro, ahí está, es que los papeles dicen una cosa y ellos se han hecho la contraria. Claro están todas las casas hipotecadas los viales los parques eh, todo el suelo el suelo común sí. está todo hipotecado eh, llegamos al punto de solicitar al ayuntamiento poner una papelera y decirnos que no la pueden poner porque el suelo está hipotecado Podría. así que estamos entre Pinto y Valdemoro sí. Sí, bueno, está, estáis en, en un proceso de especulación urbanística a pesar de que la burbuja inmobiliaria ya acabó hace años, ¿no? Pero ellos claro. siguen con su especulación urbanística y no urbanística, monetaria también, hipotecando las viviendas y recibiendo dinero de ellas y hasta sí, el sí. suelo. Sí, que además hay gente que, que dice que la burbuja inmobiliaria se va a volver a inflar, sí. entonces supongo que estarán esperando la ocasión. Bueno Ángeles, pues nada creo que que el sábado tenemos una cita no en Avilés a las eh, a las ocho de la tarde en, donde el cafetón con varios grupos y bueno incluso una chica que que viene es de Roma en, eh, apoyaros y bueno pues nos vemos allí a las 8 en en la Plaza del Sol detrás justo del Ayuntamiento Muy bien. y un abrazo allí. que que me parece que estás allí en el campamento a, a todos los los compañeros y a todos los vecinos del nodo. Sí, la verdad es que no salimos de aquí. Desde aquí seguiremos informando de todos los avances o movimientos que se produzcan en, en el barrio del Nodo. Un saludo, Ángeles. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo. Un de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres. Hoy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.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 La semana pasada os contamos en las noticias el recurso presentado por la alcaldesa de Gijón contra el pago de la plusvalía a las personas que habían firmado una acción en pago y no podían pagarla. Vamos ahora a recordar esa noticia. Morillón... Pues bueno, pues tiene tiempo para gastar dinero de los contribuyentes otra vez en recurrir ante el tribunal superior de justicia de Asturias, eh, pues otra otra propuesta que fue aprobada en el pleno y que llevó la plataforma de afectados por la hipoteca de Asturias al un, al pleno del ayuntamiento de Gijón con el apoyo del Partido Socialista. Eh, por desgracia tuvimos que llevarla con un partido porque no hay mecanismos en, en el en el ayuntamiento de Gijón en la cual una iniciativa ciudadana como el pago de las plusvalías o el, bueno el, no el pago sino es la extensión del pago de las plusvalías por parte de las personas que han sido desahuciadas o que han conseguido una deducción en pago eh, pues tendrán que pagarla pues no tuvimos esos mecanismos como ciudadanos para poder llevarlos si tuvimos que recurrir a un partido político que el único que nos apoyó en este caso pues fue el Partido Socialista fue aprobada en un pleno en el Ayuntamiento de Gijón pues ahora pues aquí Morillón nuestra alcaldesa Eh, pues ha dicho que que, hay que tiene que llevarlo el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Eh, nos gustaría saber cuánto dinero se va a gastar el ayuntamiento en este recurso que va a presentar, aparte cuánto dinero eh, vamos a tener también que pagarle más de todos los intereses de las personas que luego van a poder hacer a, hacer válido su pago de la plusvalía, pero hay que tener en cuenta que los intereses son el 20% de cada plusvalía sin dinero que va a salir otra vez de, de, de nuestros bolsillos, en vez de, en vez de, eh, pues, pues, acatar lo que se acordó en un pleno que ellos también estaban democráticamente. Está aquí con nosotros Juan, miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca de saúces de Asturias. Juan firmó en diciembre la acción en pago y desde entonces lleva una auténtica peregrinación por las oficinas del ayuntamiento de Gijón con su plusvalía. Hola Juan, buenas tardes. Bueno, hoy hemos visto la, la noticia de que Vivienda habilita ahora una ayuda para la plusvalía en casos de dación en pago. Cuéntanos un poco tu caso y, y, y por qué te encuentras ahora en la situación que encuentras. Sí, buenas tardes Sería, buenas tardes Miguel. Buenas tardes. Bueno, ya sabéis, de, mi tema viene desde diciembre, que generó una plusvalía que en ese entonces era 971 euros. Eh, yo pf, he sido una persona que nunca me ha gustado tener deudas ni nada en la cual en la cual eh, en la cual me presenté al ayuntamiento para intentar arreglar esa plusvalía. Bueno, en breves rasgos nunca tuve un buen asesoramiento por parte del ayuntamiento, me mandaron a un sitio, a otro sitio, a otro sitio, en lo cual esa esa deuda de la plusvalía fue a parar en el Principado de Asturias. ¿no? ¿En, en en en Hacienda, del, en Principado Hacienda de del Principado de Asturias. Fui allá Hice igual, metí documentación porque prácticamente yo no tengo dinero. Estoy cobrando los 426 de, de la ayuda esa. Y tengo otros hijos y pues, todo todo se complicó. Pero bueno, ahí dijeron que van a buscar la manera de ayudarme con el ayuntamiento. conocía No recuerdo ahora mismo. Bueno, conocí a la, la chica esta de... Elena Sevilla. Elena Sevilla. Sevilla Elena luego Sevilla. Luego nos reunimos también con Elena de Vivienda. Y bueno con el villán oh, también sí. de de servicios eh, y, sociales. Eh, sí, eh, sí, y nos, me ofrecieron muchas cosas, me ofrecieron ayudarme, ofrecieron se enteraron de mi tema, se enteraron de mis condiciones económicas que estaba. Y yo me confié, bueno, sinceramente me confié como una persona ya adulta que creo que las palabras valen mucho, pero no fue así. Eh, llegó a la, la conclusión de que yo este año, no recuerdo cuándo fue, pero fue no sé si fue por junio o julio. Eh, me llega un embargo, yo tenía unos mil euros que era la, para la, el dinero que tenía ahí re, re, reservado para la matrícula de la hija de la universidad que está estudiando en la universidad de Oviedo y cuando me llega un embargo de ochocientos noventa y pico euros o algo así, mm. en la cual yo me voy donde está la señora Elena a comentar el caso y me dice que no puede hacer nada. ...que no puede hacer nada... ...que no me puede ayudar de ninguna manera... ...que vaya y busque un abogado... Sí, ...los grandes lo te decían que no te preocuparas... ...ahora no sí, pueden sí, ahora sí. no pueden hacer nada... Sí, sí, ¿no? sí al, principio me, ...al principio me dijeron que no, que no me preocupara... ...que ellos me ayudaban de todo... ...que estaban enteradas de mi tema y todo lo demás... ...o sea yo te digo, yo me confié también demasiado... ...y dejé pasar el tiempo hasta que... ...el embargo fue ya muy duro cuando yo me desesperé... ...porque era la matrícula de la hija y todo... ...recurrió al embargo... ...sin embargo recurrió al embargo... Eh, ...me embargaron, no sé si fue 500 euros me devolvieron 300 algo así, según me dijeron. Pero bueno, y, y esa esa deuda de 971 euros generó con intereses del 20% a 1.250 euros algo así, que está ahora mismo, de la cual yo recubrí muchas, eh, presenté muchas apelaciones y todo, y entonces me están embargando ahora, no sé si son 28 o 32 euros, pero no sé si son cada mes o algo así. Sí. no estoy tan No estoy tan al tanto porque prácticamente... Me he decepcionado tanto que lo he dejado de lado, ¿sabes? Lo he dejado de lado porque, o sea, eh, es un sinvivir. Pensando en una poca deuda que tienes y que no, que no tienes cómo pagar. Y pensando todos los días en eso y eso, le he dejado un poco de lado y no sé cómo me muestra ese tema. Pero bueno, ahora que me acabo de enterar, esperemos a ver si ahora ya se como nosotros decimos, ya nos nos cumplen la palabra. Porque me dijeron aquella vez, me dijeron que soy el único caso. Y yo me admiré y decía, ¿cómo sería el único caso? y la gente la demás gente que está devolviendo los pisos o quedándose sin piso y todo lo demás qué están haciendo con la plusvalía yo no entiendo pero me dijo que yo, es el único caso y que nunca había pasado esto en, en el ayuntamiento de Gijón y que es por eso que le mandaban al Principado de Asturias de hacienda y todo lo demás bueno, bueno quizás, quizás es el único caso que ha protestado que ha ido ahí a, a a decir a decir algo no nada bueno, más que son las que ya quedan digo, en casa y no y no salen a protestar es el problema que tenemos aquí no bueno como tú sabes y Celia igual Nosotros no somos de aquí, ¿no? Pero nosotros lo vivimos prácticamente mucho tiempo aquí, 14 años. Entonces sabemos, hemos pagado nuestros impuestos, estamos legalmente e incluso tenemos la doble nacionalidad que quizá somos un español más. Para bien o para mal somos uno más de aquí. Somos ciudadanos de este mundo. Ya, y entonces imagínate, pagado todos mis impuestos, todas mis deudas con el ayuntamiento y todo, pero me pagaron así muy mal. Además de que me quitaron el piso después de haber pagado casi nueve años, me, quedaron, me quitaron el piso. Bueno, también me quedé sin deuda gracias a la PAV y todos los los que conformamos la PAV. Pero claro, la plusvalía prácticamente me está comiendo. Además hay que recordar que, que el pago de la plusvalía, que es que aunque sea una una una ley estatal porque pero viene regida por cada ayuntamiento, incluso hay ayuntamientos. El cual, no, el cual no no hay el, el pago de esta plusvalía, pero que que ese dinero aunque salga de las arcas del ayuntamiento vuelva a, recur, a, a repercutir otra vez en las mismas arcas del de ayuntamiento, no nos cuesta no nos cuesta ningún céntimo el pago de esa plusvalía de personas que han conseguido la exención en pago, ahora, ahora sí, lo que sí nos cuesta un céntimo más de un céntimo por desgracia son los intereses de demora que va que van a presentar pues la agencia tributaria del principado del principado de Asturias que habría que valorar cuánto dinero es esto desde desde que fue aprobada esta esta esta moción en el pleno. Sí, porque en su caso cuando nos reunimos con las personas indicadas anteriormente le comentamos del tema que ese dinero salía del ayuntamiento y volvía al ayuntamiento. Ah. Claro, y no generaba ningún interés ni nada. Y no sabíamos por qué demoraban tanto. Y ahora, por ejemplo, en en mi caso, son 961, más o menos a 1,200. Le calculo unos 300, 350 euros. Solo lo mío, ¿eh? Solo lo mío. Y ahora en muchos casos, no sé. Ahora, claro, ¿eso de qué sale? ¿O qué esperanzas tengo yo? como Yo como de, la última vez que hablé con una chica, esta Elena, de vivienda, me prometió igual, que pase lo que pase, si, si me... Si me Me embargan, la, me embargan lo que lo poco que cojo y todo lo demás que me va a devolver, pero claro, a ver si se cumple, porque yo estoy esperanzado en eso, a ver que se cumpla porque bueno, hay que ser realistas, y al menos a nosotros nos gusta ser realistas y sinceros. Yo, por ejemplo, estoy endeudado ahora mismo en otro lado, ¿por qué? Porque ese dinero que me embargaron fue de la de la matrícula de la hija. Entonces, yo yo tengo yo debo un, ese dinero yo debo en otro lado y claro, yo estoy esperando, a, ojalá ojalá esto se arregle. Eh, recuperar ese dinero y volver a la persona que me dejó el dinero, o sea no es que yo tenga dinero y diga bueno es que no es que yo no tengo Hay que recordar, además, que está reconocida la dificultad de las personas eh, que obtienen la acción en pago, porque no pueden pagar la hipoteca por sus bajos ingresos, está reconocida que tampoco pueden pagar el pago de la, o sea, la plusvalía, puesto que dentro de lo que es el Código de Buenas Prácticas, se carga ese pago contra las entidades bancarias, cosa que debía de generalizarse más, y que siempre que se puede justificar bajos ingresos, debían de ser ellas quienes eh, abonaran esta plusvalía. El problema, bueno, eh, es un poquitín lo que comentaba antes el compañero Carlos de Barcelona, que es eh, Código de Buenas Prácticas, Eh, puede incluir a tan pocas personas que nos tropezamos con estas historias. Eh, yo fui testigo de que a ti te dijeron en la oficina de la vivienda que no te preocuparas y que cuando todo quedara aprobado y saliera la normativa que vamos que te restituirían ese dinero y los intereses y demás. Pero cierto es que después de nueve meses eh, tú ya pagas eh, o debes, mejor dicho, eh, la tercera parte ya de la deuda original sí. y que como esto <coughs> sigue así no sabemos a, a sí, sí, dónde no, vamos. Sí, no, no, es que ya te digo, yo sinceramente, ya te digo sinceramente, es que mira, aquella vez cuando estabas, estabas tú, estaba Paola, estaba Miguel creo, no, no recuerdo bien yo le dije mi caso y mi caso no creo que sea el único porque bueno, yo formo una familia numerosa que son tres hijos, la esposa y yo y dos hijos estudiando en la universidad y el tercero de tres años te lo a eso, o sea que y yo tengo que vivir con 426 pagando luz y no, Tu caso no puede ser el único, o sea... pero hay que hay que tener en cuenta lo, también lo que decía Miguel, que la gente bueno, normalmente pues calla, asume que debe de pagar obligatoriamente, pide el dinero prestado y no protesta, tú has protestado. Y ahí está la diferencia. Eh, bueno, eh, Gracias, eh, Juan, por contarnos aquí tu tu experiencia. Y nada, esperamos que todo se solucione y que la noticia que ha salido hoy en prensa, pues a ver qué bases van o qué criterios van, van a seguir para para el pago de la plusvalía y que tu situación se se solucione cuanto antes mejor. Y sí, si gracias. no, pues ahí estará la plataforma recordándoselo sí, sí, porque... a foro lo que están sí, haciendo. Sí, porque bueno, de antemano gracias, Celia, gracias, a Miguel, gracias a la PAP, compañeros. Eh, siempre hemos estado ahí y siempre he estado pendiente y luchando y Porque yo creo que de... lo digo. Yo creo que es una injusticia y eso hay que protestar. Y a mí me gusta protestar. O sea, lo estamos haciendo, Juan. Gracias. gracias. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirnos de despedirnos vamos a recordaros varias cosas. Este viernes 5 de septiembre tenemos la Asamblea de Asociamiento Colectivo de la Plataforma de Afectados por Hipoteca y Desahucios de Asturias a las 6 en el centro municipal del Llano, calle Río de Oro, eh, número 37, en Gijón. Recordaros también que podéis seguir toda la información de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias en nuestro blog paasturias.wordpress.com, en nuestra página de Facebook y también a través de Twitter. Y que siempre además podéis poneros en contacto con nosotros escribiendo un correo electrónico a paasturias, p-a-h-asturias, gmail.com. Yo perdí mi dacha y con los dedos muy bien pillados sentí a a la soga de la letra ese pago que arrastramos todos en este país de brincados atrapados ah. en la amarga miel del hipotecado dinero barato que tientan a especular con una vivienda y da igual, igual porque lo que compro lo vendo y reinvierto pero se ha parado la noria y ya aquel negocio ya es historia la letra sigue llegando aunque no la pueda seguir pagando dándole vueltas a todo agobiado otra carlo esconder el botín y cumplir con que no me da pena vivir de gratis en la trena con domicilio fijos soy un penado pijo sin mujer y sin hijos sin pontegate dugo domicilio fijos soy un penado pijo sin mujer y sin hijos sin pontegate dugo con el criterio están de suyo han conseguido Salah buang, kontak tak terurus, dan tanpa sumber, lebih menguntungkan untuk menjadi terkurung dan terkutuk. Terlalu banyak yang terjadi, terlalu banyak yang terjadi. Terlalu banyak yang Con los dedos muy bien pillados a a en que apretarse no no la que a los hombres, pero paciente que todo reviente, que estalle ya la burbuja, suena un crack y la gente sufra. Con domicilio fijos, soy un penado fijo, sin mujer y sin hijos, sin hipoteca. Hijos, soy un penado, mijo, sin mujer y sin hijos, sin dejarte tú como el criterio. Están de su show, han conseguido acostumbrarnos al abuso, con tantas deudas y sin recursos, es más rentable convertirnos en recursos, como el criterio. Están de su show, han conseguido acostumbrarnos al abuso. Con tantas deudas. Sin recursos es más rentable convertirnos en